Que ya no es más funcionario pampeano, era subsecretario de eh, prevención de adicciones y renunció dando un portazo, quejándose de la gestión de Juan Carlos Tierno en algunos aspectos, en otros no tanto, tiró una, una bombita. Dijo que en La Pampa había, se conocía que había 11 campos que se dedicaban al cultivo de marihuana y que había 60 pinta, pistas de aterrizaje clandestina. En, en esto, es más, desde que se fue, habló y dio más datos que en todo el tiempo que tuvo de, de gestión. Bueno, pero lo está planteando y el tema está instalado en la agenda de manera clara, el ministro por ahora ha hecho silencio, y el diputado de Pueblo Nuevo, Daniel Robledo, ha pedido, entre otras cuestiones vinculadas con esta cuestión, valga la redundancia, que el ministro de Salud, Rubén Ojuez, pase por diputados. Vamos a hablar con Daniel Robledo. Buen día, Robledo. Buenos días, un saludo a toda audiencia. Muy bien. Eh, cuéntenos, ¿cuál es la idea de invitar a, a o juez a diputados? Bueno, la verdad que Isaguirre no es que nos dio letra, este ya es un tema que nosotros venimos planteando con preocupación, no siempre lo hacemos público, eh, sí en el último paso de los diferentes ministros en la Cámara de Diputados en el tratamiento del presupuesto, Hicimos algunas preguntas vinculadas a temas específicos como la seguridad, como la lucha contra el narcotráfico, el narcomenudeo. Y las declaraciones de Isaguirre a mí me parece que no se pueden dejar pasar por alto porque sin despreciar a doña Porota que vive en, el barrio, en un barrio de pico que puede decir acá se vende droga o eh, tener un conocimiento... ...parcial de, de situaciones vinculadas a la droga... Isaguirre era un funcionario estrella... ...dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad... ...significa que algunos pueden interpretar... ...que es una actitud de despecho o... ...bueno, pero ante cualquier duda nosotros creemos que... Eh, ...desprovisto de toda subobjetividad... ...en la interpretación de los dichos de Isaguirre eh, tenemos que ser objetivos y decir, a ver, en un tema tan, pero tan importante como es la droga, cuando él dice que le pusieron palos en la rueda, cuando dice que no se hace nada de tal o cual ministerio, o que está en cuestionamiento el desarrollo de políticas públicas por parte del Ministerio de Educación, yo no voy a entrar en, lo, en la clasificación de los ministros como Andrés Aguirre, pero evidentemente... Si él menciona, nosotros tenemos que investigar o por lo menos nos tienen que contar qué están haciendo concretamente al respecto. Por eso es este periodo de informe, en base a los dichos de este funcionario, pero también a una cuestión que ya veníamos manejando, de hecho, la semana pasada eh, todos los presidentes de bloque en, en labor parlamentaria eh, expresamos la preocupación de... ...lo creciente y exponencial que es el tema de drogas... ...no solo en ciudades como Pico y Santa Rosa... ...sino en comunidades pequeñas del interior de la provincia... ...y coordinamos y acordamos que desde la Cámara... ...se iba a empezar a trabajar en conjunto sobre temas... ...muy puntuales vinculados a la droga y también a la seguridad... ...entonces, bueno, no es que yo me adelanté ni me corté solo pero entiendo que no todos a veces pueden hacer esto porque no responden a, al gobierno eh, del Ejecutivo, porque es como, bueno, cuestionar la labor de, del compañero. Bueno, yo soy compañero también, pero en esto yo he sido muy claro. No, no hay un, algo personal contra Juan Carlos ni contra el gobernador Berna, pero eh, lo cierto es que nosotros queremos que nos expliquen qué se está haciendo con respecto al... Eh, a la lucha eh, contra la droga. Eh, ¿Y usted qué, qué considera que se está haciendo con la lucha contra la droga? No solamente en el ámbito de Ojuez, sino también en, en, en la parte que le corresponde al ministro tierno. Bueno, yo te digo lo que sabe tierno y muchos diputados que se lo plantean en la comisión. Yo dije, mire, yo celebro que usted nos venga a hablar acá de los convenios con la DEA, que nos venga a decir que se está incorporando tecnología de punta eh, con respecto a los escáneres, con respecto a, a los drones eh, yo eso lo celebro, la verdad, pero yo me pregunto mientras llega todo eso, o sea yo vivo en Pico Pico tiene una situación muy especial con respecto al tema de la droga y, y todos sabemos dónde se vende eh, desfilan los coches, las motos, las bicicletas y, y la policía, ¿dónde está? Eh, ...porque no es un mes, no es dos, no es tres... Eh, yo lo sé, Doña Rosa lo sabe... ...Carlito también... ...y cómo es que usted no... ...no, no bueno, pues nosotros no vamos a ir contra los menores... ...no, no, yo tampoco... ...porque en realidad... Eh, ...uno sabe que esta problemática afecta a la familia... ...es muy dolorosa... ...es muy preocupante... ...pero detrás de los menores hay mayores... ...y hay todo un trabajo... ...lo que no se sabe que hay todo un trabajo... ...un, un procedimiento, así está bien... ...yo... Tengo familiares que son militares, gendarmes y policías. Policía Federal, algunos han sido policías en la provincia de La Pampa. No necesito que me explique cómo son los procedimientos. Eh, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva un procedimiento para eh, allanar un lugar donde se venden drogas? Bueno, eh, si usted quiere yo le digo los puntos a donde se vende y podemos arrimar eh, de todo tipo de información. No, no, no, bueno, entonces, eh, curiosamente, en eh, Pesco... Después de esas conversaciones, en ese tono, eh, ocurrieron algunos allanamientos eh, uh -huh. en convenio con la Policía Federal, ¿no? Eh, de algunos puntos que nosotros dijimos, mire, le voy a dar un punto, ¿no? Y, y ahí hubo un allanamiento. Entonces, yo creo que, eh, sin desmerecer el trabajo que seguramente debe ser arduo eh, pero esto requiere puestas inmediatas, Bien. esto requiere una acción... Inmediata. y eh, Robledo, usted y, y compartió espacio político con, con Tierno de alguna manera. Sí. Y se lo quiero preguntar porque han, rompieron ese espacio político y le pasa lo mismo a Tierno generalmente con muchos de sus colaboradores. ¿Cuál cree que es la razón por la que eso ocurre? Él tiene una imagen que no es la que. lo, lo real. Digo, porque también Izaguirre llegó como un soldado fanático de Tierno, qué sé yo, sí. poco menos iban a hacer juntos una especie de revolución antinarcotráfico. Bien. Y de golpe se ve que, que no, que tienen caminos distintos. ¿Cómo, ¿Cómo analiza eso? Desde el punto de vista político, no, no quiero meterme en... en no, no, de yo de personal, aunque en esto uno no puede diferenciar, digamos. Eh, uno es una unidad, ¿verdad? Eh y debe actuar, consecuentemente, lo que piensa, dice y hace. Entonces, yo no voy a cuestionar al ministro eh, por qué es Carlos Tierno Si fuera otro, haría exactamente lo mismo, diría exactamente lo mismo, eh, pediría el mismo informe. Eh, digo, me parece que esto hay que sacar los ojos de quienes eh, hoy pueden ser eh, figuras mediáticas, controversiales, porque de nada nos sirve llenar... ...centímetros de... de ...en los diarios... ...ocupar minutos de aire en la radio o, ...o en la televisión... ...a mí me parece que... ...este problema es un problema de todos los pampeanos... Eh, ...que... ...hay que poner las manos en, en el arado rápidamente... Eh, ...trabajando en red... ...por eso es que entiendo yo que la parte... ...de la educación es muy importante... ...¿qué estamos haciendo? A ver, ¿estamos educando a los pibes que tienen 16, 17 años... O tenemos que empezar mucho antes con el tema, ¿no? Porque la iniciación de quienes hoy están en la pampa encuadrado dentro de droga dependiente dice que entre los 10 y 11 años. Entonces, tenemos que empezar a educar mucho antes, si no vamos como, como muy atrás. Y también la salud, porque hoy eh, no hay que mirar al adicto como una persona eh, y estigmatizarla, digamos, sino que hay que mirarla como una persona con un, una problemática de salud que necesita ser tratada. Entonces, me parece que las acciones del Ministerio de Seguridad eh, tienen que ser intensificadas, eh, ya no tanto en las cositas que son necesarias, el control, por ejemplo, de la nocturnidad, donde eh, de alguna manera es la puerta de iniciación a, a otras drogas más duras, como es el alcoholismo, por ejemplo. Me parece bien que Tierno trabaje en eso y, y me parece bien que la gente lo apoye, pero la verdad que siendo y conociendo el perfil de Tierno, yo creo que... Eh, hay cosas que necesita necesariamente hacer eh, como acciones concretas para combatir la droga. Entonces eh, yo a Juan Carlos dije mira Juan Carlos nosotros vamos a estar al lado de ustedes acompañando cada una de estas acciones que tengan que ver con la, disminu la disminución de lo que es la venta de droga en la Pampa. Pero estamos controlando y esto no es personal. Quiero quiero que sepas eso. Yo he hablado personalmente con él. Lo visité en el ministerio lo interpelamos ahí en la, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y ahora estoy haciendo esto. Significa que esto yo no lo hago en desmedio de Juan Carlos y es más, no, no nos olvidemos, Juan Carlos es un miembro del, del Poder Ejecutivo nombrado por el gobernador Berna. Porque entonces esto también, que es lo que yo aclaré eh, a mis pares justicialistas, les dije, mire, esto no es eh, contra el gobernador, ¿eh? Pero acá tenemos que ver si hay en serio una intención política de combatir la droga en La Pampa. Y, yo no, a mí no se me va una imagen, el día en que Berna dijo en una escuela de La Pampa en Campaña que quería hasta cerrar las fronteras al narcotráfico, dijo así, y, mm. y donde dio a entender que Tierno iba a ser su ministro, todavía no, no había llegado el tiempo de la elección, eh, de, después se sacaron fotos a la salida con Pepe Rodríguez, que es un puntero del PJ y, y no va más allá de eso y tampoco es el Chapo Guzmán, pero de cuya vinculación con la venta de drogas en Santa Rosa no hay dudas. Lo han dicho los jefes de toxicomanía en periodos anteriores, que Pepe Rodríguez en persona este, ayudaba a eh, ocultar... A, a varios de sus familiares que quedaron efectivamente eh, procesados por esos delitos. Por eso uno no entiende eh, cuánto hay de imagen en esto de decir, bueno, luchamos contra el narcotráfico, cuando después hay una contradicción evidente que a la hora de la verdad eh, existe esta idea, este vínculo con los distintos barrios que es eh, político, supongo que tendrá sus influencias también. Bueno, mire, eh, hacer un juicio de valor sobre una foto como la que usted o vos estás planteando... Eh, me parece que, bueno, la sociedad debe sacar su conclusión. Yo te voy a decir lo que pasa conmigo. Yo soy una persona que eh, trabajo eh, con gente vinculada a la droga eh, mucho, pero ¿de qué lado me vinculo? Desde la restauración del ser humano. Eh, significa que a mí también me pueden sacar una foto con un tipo que de pronto o la vende, o está para la esquina, o es un consumidor. Eh, ahora, mi vinculación es con la familia para, en, en el orden de la desesperación, del dolor. Eh, quiero decir que una foto eh, puede valer más que mil palabras, pero también tengo que decirte que en mi caso eh, nosotros hemos hecho un trabajo que hemos logrado eh, sacar y rescatar a muchos pibes de, de, de la esquina, de la droga, de, de ser vendedores para sostener el vicio. De hecho, te digo, yo cuando alguna vez eh, moro, eh, manifestó públicamente que eh, no sabía muy bien qué hacer porque la problemática... Yo me fui siete u ocho pidas a su oficina eh, le dije, mira, yo no tengo te a hablar de mí quiero que ellos te hablen de ellos cómo ha sido el proceso y, y que te cuenten cómo es que salieron porque es posible salir de todas eh, no es fácil, pero es posible entonces, eh, a mí me parece que eh, la mejor eh, respuesta a tu pregunta es eh, se va a ver en las acciones concretas de este gobierno eh, en la lucha contra la droga si vemos que acá cuatro años la droga ha bajado el consumo ha bajado eh, bueno, tendremos que decir decirnos gracias a todos los que de alguna manera porque los medios tienen que, mucho que ver porque el ejecutivo tiene grandes responsabilidades, el legislativo también el judicial ni, ni que te quepa la menor duda, pero también eh, la escuela la familia, los clubes... ...entonces indudablemente yo aspiro a que este... ...no sea un trabajo donde uno esté viendo a ver... ...dónde se tropieza el otro para... ...no, no, yo voy a centrar mi mirada... ...en las personas que demuestren que... ...tienen voluntad de hacer las cosas... ...porque seguiremos luchando y lo haremos en nuestro lugar... ...como lo hemos hecho siempre... ...pero hoy tenemos esta responsabilidad... ...somos diputados y desde nuestro lugar vamos a trabajar... ...para que quede bien claro ante la sociedad... ¿Quién quiere hacer las cosas y quién no las quiere hacer? Porque después también la sociedad tiene una, una carta en la manga, ¿no es cierto? Y, y me parece que eso es cada, cada cuatro años, por lo menos cuando se vota, cuando uno manda diputados al Congreso Nacional. O sea, tiene que haber un despertar en la sociedad en cuanto a eh, a quién estoy votando. Porque también, y yo lo digo como, como peronista, digamos, a mí me, pare, me parece que... El, el gobierno de la provincia de la Pampa no ha cambiado en estos últimos 30 años de signo político, ¿eh? o sea que hay virtudes y también hay muchas falencias. Eh, diputado, hay muchas responsabilidades. Diputado, eh, ¿cuánto cree usted que, que puede influir en la política de, de, de, en la visión que se tiene de la política de seguridad de, del ministro Tierno, su postura, la postura de él digo respecto a informar sobre los, los hechos delictivos, ya sea en cuanto a la a a las o los operativos con droga, como también en cuanto a, a los delitos contra la propiedad, por ejemplo, porque uno ve una vez por mes le mandan a todos los medios la, la cantidad de operativos que se hacen en droga y demás, y pareciera que está todo bien, e incluso hay uh, han salido a decir no solamente tiernos, sino también jefes policiales que los robos disminuyeron, por ejemplo, y uno ve constantemente que esto no es así. ¿Cuánto le parece a usted que influye esta forma de, de comunicar que tiene el Ministerio de Tierno? Bueno, en principio él se ajusta a, a la ley que lo, que lo avala. Ahora, yo creo que, a diferencia de algún otro ministro que en ese tiempo yo estaba en la, en la Mesa de Gestión Social, en el Consejo Consultivo, de los cuales fui fundador junto a otras instituciones en, en Pico, eh, en aquellos años era ministro de, de justicia, eh, uno de pico, y nos iba y nos decía en la cara, no, pero a ustedes les parece eh? una sensación de inseguridad que tienen, y todos los días padecíamos los robos, eh, asaltos. Entonces, a mí me, me da la impresión de que eh, cuando uno asume eh, a determinados niveles de, de decisión, de responsabilidad... Quiere como, no sé, como justificar que lo que uno está haciendo está todo barro. Y ya nadie está diciendo que lo que está haciendo está mal. Lo que estamos pidiendo es que se intensifique eh, el trabajo porque la situación lo amerita. Entonces, yo no digo que esté mal todo lo que está haciendo Juan Carlos Tierno. Yo digo, no, acá lo que hay que hacer es intensificar el trabajo. Poner a disposición todos los medios, toda la fuerza, toda la inteligencia... Para sacarnos adelante. Eh, eh, Robledo, lo que pasa es que no sabemos si está bien o, o está mal, porque no sabemos si es cierto. Porque Ahora, lo que, bueno, que dicen la, dice las estadísticas no es lo que vemos y hablamos con lo que vemos los diarios, y lo que hablamos con la gente. Bueno, bueno, yo tengo que decirle lo que dice la gente. Lo que leo en los diarios, bueno, ustedes tendrán la responsabilidad social de informar. Eh, yo creo que eh, la información igual está. Eh, aunque tierno diga no, no vamos a hacerlos parte. ¿No? Entonces, eh, a mí me da la sensación, lo veo en pico, todos los días uno se entera que robaron, que asaltaron, que desastre, o sea, entonces, evidentemente, la sociedad es la que pone el termómetro en el nivel que va, tierno podría decir muchas cosas, pero la sociedad está diciendo, tierno, está bien, agradecemos lo que hace, pero no nos quieras vender gato por liebre, Sencillamente acá en Pico o acá en Santa Rosa o acá en La Pampa sucede esto, aquello o aquello otro. Y la verdad que eso nadie puede de ninguna manera eh, ocultarlo, digamos, ¿no? Porque ya la gente tiene una sensación muy, muy rara. Eh, todos los días está presa de su temor de, de si salgo a laburar, cuando vengo voy a encontrar la casa revuelta, eh, me robaron la moto. En Pico el otro día yo, yo esto lo dije... En Pico el otro día sacaron una moto de grandes cilindradas por arriba de un tapial. O sea, y esto me parece que son hechos ya que, que no se pueden optar y que hay una exacerbación del accionar delictivo eh, y que el Estado tiene que poner más énfasis en el control de eso. Robledo, le agradecemos el contacto. No, a ustedes por esta nota y por supuesto también hay que decirle a la comunidad que No debemos caer en un estado de desesperanza porque no todo es negro, no todo es tan, tan difícil. Yo creo que en medio de estas adversidades de problemas necesitamos unirnos como pampeanos. Repito, yo creo que, que se pueden hacer muchas cosas, eh, que necesitamos trabajar duro para que la Pampa no sea alguna otra provincia que por ahí vemos eh, también siendo chica se han tornado en un epicentro del narcotráfico. Yo creo que estamos a tiempo y me parece que si todos ponemos un poquito eh, vamos a estar mejor. Así que, eh, por supuesto, sé del dolor que provoca concretamente la droga, pero hay mucha gente que está trabajando anónimamente y con esa gente una es con la que se quiere juntar, porque es en definitiva la que eh, tiene esa esperanza ¿no? de que algo más se puede hacer. La madre Teresa de Calcuta, con esto cierro, disculpenme, pero me parece que es un mensaje que también hay que dejarlo. En algún momento le dijeron, viendo su ardua tarea, le dijeron, madre, ¿a usted no le parece que esto es como echar una gota en el mar? Y dijo, es cierto, pero si dejara de hacerlo, al mar le faltaría una gota. Así que mi mensaje también tiene que ver con eso, no con la esperanza. Así que muchas gracias. Gracias de vuelta al diputado Daniel Robledo que ha pedido que Rubén Ojuez como Ministro de Salud vaya a informar a la Cámara de Diputados sobre este tema también, ¿no? El consumo de drogas y de estupefacientes, eh, que es más vale una cuestión recontra compleja yo con la pregunta que hacía de, de, de un puntero y su vínculo con la droga no quería este, personalizarlo pero sí porque ha sido en campañas anteriores incluso tema de conversación, de denuncia y de posicionamientos internos dentro de los sucesivos gobiernos, en algún momento Jorge Luis Correa que era jefe de toxicomanía durante el ministerio anterior de Juan Carlos Tierno confrontó con Tierno, en ese momento tenían posturas muy distintas, en el, en el camino aumentó y notablemente el consumo y la circulación de la cocaína en Santa Rosa por ejemplo Y Correa de, de, denunciaba la, la existencia de, de bandas que no son, por, por eso decía, Pepe Rodríguez no es el Chapo Guzmán, más vale. Pero y, le daban un lugar de importancia estratégica, en esas, que es el vínculo político y, y la protección de, de un montón de otras personas que sí vendían drogas, se quedó demostrado. Y Pepe Rodríguez sigue ahí y ese día se sacó fotos con Berna y Tierno estaba ahí a medio metro entonces uno, uno piensa, qué sé yo y, y Tierno está de nuevo y Correa también está de nuevo y Correa está de nuevo, ahora sí fue nombrado por Tierno en algún cargo sí. este... Más más que no tiene que ver con, eh, con la droga, me parece. No, pero ¿Mm? yo recuerdo, y, y te consulto a vos, que Ayala, el jefe, tampoco es, se, se llevaba muy bien con no, tierra, no, no, había, claro, sí, sí muchas este, peleas que son hasta lógicas en algunos casos, y, no, y eso no quiere decir que, que, que los tipos no se pueden ni ver ni o hacen cosas distintas. Pero si en ese caso puntual del modo de tratamiento de la droga y la circulación. Eh, había una confrontación entre, entre Tierno y Correa. Lo, lo había. Estamos en Radio Cracia, bonita página musical para llegar a las 11 de la mañana. 106, 106. Punto, punto, uno, uno, Radio Querenera.